Mujeres con Historia Hace unas semanas preparando el concurso del programa me topé con un personaje fascinante que desconocía por completo Se trataba de Rosario P. Brujas una mujer adelantada a su tiempo emprendedora, luchadora hasta el límite que supo y pudo montar a una productora de cine con la que ayudó a directores noveles y le permitió convertirse...